Estamos en comunicación con Jorge Jacome, director del programa Conservación Cóndor Andino. Y le voy a decir muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. ¿Cómo te va, Vilma? Luis, Luis, me parece pasar mal el l a d o Me pasaron、Luis. mal, sí, disculpame. Bien, bien,、no、¿El disculpame. Todo nada. bien, pasa no apellido sí está pero, bien o no? Pues, no, no hay problema, no hay problema.、Eh, bueno, nada, buen día.、Eh, ante, ante todo, darte、buen、gracias、día. por tomar este tema, darnos la oportunidad. De, de expresarnos sobre este tema que nos preocupa muchísimo. La verdad, que nos enteramos recientemente ¿no? que el gobierno está lanzando esta iniciativa、sí. eh, y nos preocupa mucho, te digo, porque se están cediendo 650 mil hectáreas. Uno dice eso y la gente p u a d e c e ¿y eso cuánto es? Bueno, ¿Cuánto es para eso? Para tener una idea, es la mitad de las Islas Malvinas, digamos, de la superficie de las Islas Malvinas, como para tener una idea, n o en medio de la España. Y, Esto se, se cede, se cedería, c、si、o los、Chile. legisladores lo hacen,、eh, se cedería por 50 años, como、uh -huh. bien vos explicabas,、eh, a una empresa,、eh, una empresa australiana,、eh, se llama Forte Skew Future Industries, y, y esto se cede en lo que es la meseta del s o m u n c u r a digamos, que es un área natural protegida, con lo cual hay que hacer reformas legales, modificar normas legales para permitir、sí. el ingreso de una industria adentro de un área protegida. Y esto nos preocupa porque. Un、uh, principio l u i s Perdón,、sí. voy a ir de a poco y te voy a, te voy a. Me presento, mira, yo soy Vilma y me voy a poner del lado de. Y no solo del lado de quienes nos están escuchando, y por ahí es la primera vez que e s c u c h o incluso hasta la palabra hidrógeno verde, sino más bien desde el de, de, de, de, de, de todo. Expliquemos todo. Primero, cuando decís área protegida, ¿es que es una reserva natural? Exactamente. El gobierno. De... De, de la provincia de Río Negro tiene el área de s o m u n c u r a que es una, un, una extensión、eh, de enorme de, de recursos naturales, incluso tienen de mismos, digamos, estos son animales que son, y plantitas que son exclusivas de la zona,、sí. y está declarado como de patrimonio ¿no? natural de la provincia, es una, una reserva provincial. Esto tiene, por lo tanto, tiene un plan de manejo que estipula cómo se maneja el área, qué cuidados hay que hacer, porque esto es un patrimonio natural que, que se lega a las futuras generaciones. Entonces, entrar con una industria, sea cual fuere,、eh, es imposible. Por eso se están planteando hoy、eh, reformas al plan de manejo、uh -huh. del área, lo cual nos preocupa enormemente, te digo, porque todo eso pone en riesgo ese patrimonio natural. ¿no? Eh, en este caso, me decís, es、eh, hidrógeno verde. Que es la propuesta que se hace,、eh, la extensión es enorme, como decíamos recién, y entre las cosas que se piensan montar、eh, están los parques eólicos, con lo cual a nosotros se nos pone la alarma bien, empieza a sonar por todos lados, porque hace 20 años que venimos trabajando con la provincia para reintroducir el cóndor a su antigua área de distribución,、sí. que es la costa atlántica, estuvo extinto por más de un siglo, logramos en estos 20 años un esfuerzo internacional y nacional tremendo. Logramos que los pájaros vuelvan, logramos que、eh, se vuelvan las antiguas、eh, ceremonias en el lugar que e n t r a n al cóndor. Los pájaros maduraron, tuvieron sus crías. Y ahora, si vos p o n e s parques eólicos en el lugar, literalmente condenás al cóndor a la extinción nuevamente en la costa atlántica. O sea, Luis, este proyecto、uh -huh. con parques eólicos es sinónimo de, de extinción para el cóndor. n o A mí hay algo que me llamó la atención: que por ahí no muchos lo、no、saben, por ahí te, vos, que está, estás en tema. Para alguien que está escuchando y d así, bueno, pero el cóndor, ¿cuánto tiempo le puede llevar a reproducirse al cóndor? ¿Cuánto tiempo? Y justo tiene una particularidad este ave. ¿Vos querés contarnos un poco la particularidad que tiene del proceso que tiene un cóndor para que pueda reproducirse? Sí, claro, claro.、Eh, d i g a m o s ya a la gente que estamos hablando de cóndores andinos, estamos hablando del ave g ó d o r a más grande del mundo. Un pájaro que tiene un, un rol ecológico clave porque es el que limpia los campos de foco de infección, n o es el encargado de comer animales muertos、sí. y por tanto abrir c u e r o de animales grandes y permitir que una cascada de carroñeros haga efectiva la limpieza del ambiente. Hoy, en tiempos de, de COVID entendimos claramente la importancia de tener ambientes limpios. ¿no? Bueno, el cóndor tiene ese rol que insustituible, invalorable, n o y también tiene un rol cultural que también es insustituible para todos nuestros pueblos originarios. Como un nexo entre el hombre y el cosmos, ¿no? es un animal、eh, muy importante, insustituible dentro de lo que es la cosmovisión. Estos animalitos durante miles de años han sido honrados y respetados, pero b、bueno, u en o el n e último tiempo se pusieron en, en riesgo de extinción y se extinguieron en la costa atlántica. Y una de las razones es esto que vos comentás: la baja tasa reproductiva. El cóndor tiene、eh, que, que llegar a nueve años, ...diez años para lograr madurar y tener una sola cría cada d o s o tres años. O sea, las tasas reproductivas son bajísimas. Y recién en el año 2009 empezamos a lograr, pues liberamos en el 2003 los primeros. Ya llevamos 64 liberados en Sierra Pailemán, ahí en la costa r í o negrina.、Sí. Y, y en el, recién en el 2009, te contaba,、eh, tuvimos las primeras crías, ¿no? Que lograron madurar estos cóndores. Unieron con sus vuelos, obviamente, la corrillera con el. l l a n d o a Chile, ¿no? Volando entre Neuquén, Río Negro y Chubut. Y en el 2009 maduraron y empezaron a tener sus primeras crías. Logramos contar 10 crías hasta ahora. Por eso el programa a nivel regional e internacional es reconocido por, por, por, por el éxito que hemos tenido. Pero ahora el calor de Aquiles es la apuesta de estos、eh, parques eólicos. Los cóndores ahí en la costa tienen el grave problema de la ingesta de, de balas de plomo. La gente caza con balas de plomo, ellos bajan a comer animalitos muertos, comen、sí. esa bala y eso los intoxica y los mata. Y, y, y también el tema del uso de cebos tóxicos, n o que hay gente que envenena ganado, animales para matar、eh, p u m a s zorros, y bueno, cuando ellos vayan a comer también mueren. No es un tema exclusivo de la costa, es algo que está pasando en todo Sudamérica.、Sí. Y esto ya lleva al cóndor a un estado de amenaza tremenda. Pero bueno, concretamente la población tan amenazada que tenemos en la costa atlántica. Eh, si le agregamos el tema de los parques eólicos, listo, ¿no? Porque esos molinos que uno ve moverse lentamente, en realidad las aspas van a 100 kilómetros por hora y estallan、ah, literalmente aves y murciélagos, ¿no? Son、eh, sumamente peligrosos si no se ponen en lugares que no afecten. O sea, Argentina tiene el desarrollo de un manual, digamos, de una guía de buenas prácticas para instalación de molinos eólicos, ¿no? Es que estemos en contra de eso. O sea, los molinos eólicos, sin duda, son una fuente viable de energía. Siempre y cuando, como dice la guía que Argentina eh, suscribió, eh, se instalen en zonas que no sean áreas corredores de vuelo de especies amenazadas. ¿no? Uh -huh. eh, esto es fundamental, que es lo que nos está pasando en la costa. Por eso realmente nos preocupa muchísimo que hoy se esté ya entregando estas tierras, como manejando todo esto、eh, antes que exista un estudio de impacto ambiental que, decididamente, no, va, no, no puede permitir que se alcen.、Eh, Eh, aerogeneradores en la costa, pues estaríamos acabando con una especie emblemática. ¿no? Eh, ¿Vos crees, Luis, que supongamos que esto se lleva adelante y que. Y, no, ojalá no, ¿no? Pero que se l l e v a adelante en esa zona que es un, un, un sitio natural, de hecho declarado como espacio natural, como parque natural protegido. ¿Esto asentaría las bases para que puedan de acá en más poner en cualquier sitio natural de nuestro país y área protegida,、eh, parque nacional,、eh, algo así?、Eh, mira, es el tema que pasa siempre, ¿no?、Eh, no solamente se está dando acá en Somucura. n Siempre hay un interés por estas áreas naturales,、eh, más en un país en crisis como es Argentina、eh, el día de hoy. Donde la tierra cuenta, donde el aire cuenta, donde el agua cuenta. ¿no? Entonces, se, se, hay capitales internacionales, obviamente, que ven estos lugares como un patrimonio, como algo que se puede, como un recurso. ¿no? Pero, digo, nosotros、sí. lo vemos como, como otra cosa. Entonces, creo que como argentino uno tiene que, que, que y sobre todo, como, como, digamos, con, con la idea de, de lo que son las futuras generaciones, dejar legado. ¿no? Estas áreas hay que cuidarlas, estas áreas hay que protegerlas. ¿no? A mí, cuando me dicen que va a haber explotaciones de este tipo, me preocupa porque sé que cualquier d i g a modificación s m o que uno introduce en el ambiente tiene un sistema de dominó, n o un efecto de dominó, una cosa va pegando sobre otra. n o La verdad es que hay que ser muy s e r i o con todo esto, por eso. Avanzar sin un estudio de impacto ambiental previo es algo que no se hace en ningún lugar del mundo. ¿no? La gente del extranjero está horrorizada que esté avanzando con un programa sin que haya una, una línea base, un estudio de impacto ambiental, no hay una audiencia pública previa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Concretamente, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Pues si no se hacen esas, esos pasos previos que garantizan la seriedad de una iniciativa de esta naturaleza, nos parece que estamos a d e l a n t a n d o n o una situación que no tiene un respaldo sólido. ¿no? Entonces, creo que más si hablamos de, de áreas naturales protegidas, que ya son patrimonio de, de, de, de la nación. Y si lo ves, imagínate que uno v e esto desde el punto de vista del cóndor, ¿no? que para nosotros es terrible porque, digo,、eh, extinguimos el cóndor durante un siglo, durante 100 años, lo hemos vuelto a, la, a, a reinsertar en la costa atlántica y ahora lo estamos amenazando de vuelta. Y ¿eh? si esto se hace. Te garantizo que es el, la condena de x t i n c i ó n de vuelta del cóndor en la costa atlántica. No tengo duda.、Sí. n o Sacando eso, i m a g i n a s el área natural, que es lo otro que vos me preguntás. Pucha, tenemos un área natural hermosa, espectacular, como la meseta de Somoncura. ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar ahí adentro? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas se van a, a generar ahí? Y lo otro,、eh, olvídate de esta parte más. Digamos, de las áreas naturales y las especies, y anda directamente a lo que es una estrategia de, de, de, energía, ¿no? de energía para el país. Están ofreciendo áreas que son、eh, claves para producir energía eólica, y ninguno de estos aerogeneradores va a alimentar ninguna lamparita, ninguna, ningún velador en la casa de ningún argentino. ¿no? Toda la energía que van a producir. Se va a ir en el proceso de producción de hidrógeno verde y el hidrógeno verde se va a ir del país, con lo cual estás entregando por 50 años un recurso, en este caso el viento, el aire,、uh -huh. que, que no queda absolutamente nada para, para uso interno. De acá a 50 años, estratégicamente, Argentina necesita ese recurso, no lo va a tener, porque perdió la soberanía sobre eso. Las mejores áreas estarían, estarían ya siendo concesionadas ahora y nada de esa energía quedaría en el país. ¿no? Entonces, digo, hay una cuestión, incluso desde un punto de vista de, de, de, digamos, de soberanía, ¿no? que hay que atender, que me parece、sí. que, que no es ni siquiera estratégico pensado de esta manera. ¿no? Luis, te hago una última pregunta, y es que bueno, sabemos que ustedes han presentado un, un petitorio para que no se desarrollen e s t o s parques. ¿En qué está esto y qué respuesta han obtenido o si están a la espera de una respuesta? Mira, esto salió ahora, ¿no? Nos, nos enteramos de esto hace muy poquitito. Lanzamos una campaña Chainshore, que puede entrar la gente a través de Fundación Viandina Argentina,、uh -huh. eh, eh, y, y sumando firmas para esto. Hay una respuesta, hay muchísima gente que está muy preocupada con todo lo que pasa.、Eh, y más allá de que nos digan, no, no, todo va a ser hecho dentro de la, dentro de la ley, que esperamos que así sea,、eh, sabemos que si avanzan con esta、eh, decisión, digamos que no, no se puede parar. Eh, pedimos que, que no se usen los, los aerogeneradores, o sea, no pueden ser molinos eólicos porque son, son todas zonas de las, las tierras que están prometiendo, son todas zonas de uso intensivo de cóndores. O sea,、sí. que si montan ahí aerogeneradores, es garantido que lo van a matar, que, que se l o va a matar. Entonces, eso no, no, no, no, no se puede hacer, digamos, es una locura. ¿no? Eh, claro. Pedimos que eso no ocurra, así que pedimos que la gente se sume ¿no? a la campaña, que la gente sepa lo que está pasando, lo que se está haciendo. Y como decimos,、eh, que el patrimonio natural de Somuncuri y sus cóndores、eh, sean respetados. ¿no? Luis, muchísimas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto entonces por este tema. Totalmente, totalmente. Te agradezco un montón y pido,、eh, por favor, coherencia ¿no? a, a los legisladores、sí. que les toca hoy, en esta semana,、eh, votar estas leyes. Que, por favor,、eh, antes de hacerlo, digamos, vean lo que puede pasar, las consecuencias que trae todo esto. Perfecto, muchísimas gracias y que tengas una gran semana. Dale, igualmente, misma, gracias por todo. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación entonces con Luis Jacome, director del programa de conservación del Condor Andino, sobre、eh, este petitorio que han presentado para que,、eh, bueno, no se desarrolle n、eh, este proyecto, no se vote este proyecto de ley de hidrógeno verde. por las repercusiones que va a tener en nuestro ecosistema también, ¿no? Acá y nuestra fauna en Argentina.